Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes Buenas, calurosas y correteadas tardes ¿Calurosas, húmedas? Húmedas, sí Hoy no fue tan carrereado No, no sí? pero, bueno, hay un poco de humedad y vaticina, lluvia, pero bueno, ya estamos acostumbrados Parece que se ha soltado con todo ahora el, el temporal de lluvias Pero pues al fin de cuentas es la naturaleza, no el agua es el agua. Y vaya que sí, y de repente ni siquiera se nota que ya va, va a comenzar a llover, está soleado y te volteas para otro lado y comienza un tormentón. No deberíamos de quejarnos tantos porque no sé si recordemos hace escaso un mes, había manifestaciones bloqueando las calles porque no había agua, ¿no? las personas querían agua, ahí está el agua. Pero fíjate qué importante debemos aprender a, a, valorar. A, a valorar y de repente pues a juntar un poquito de agua de lluvia, sí, ¿no? Sí. Quizá poner todos nuestros baldes, botes grandes que tengamos, no sé, algo para, para poder guardar un poquito, ¿no? De hecho hay un programa del gobierno, parece el estado que se llama Nido, algo así, uh -huh. donde pues están captando agua de lluvia en los, en los toneles esos grandes como... ...tipo rotoplas, pero gigantes. ¡Ay, qué padre! Pues ahí ya tienen una reserva de agua, ¿no? Como una especie de... ...que es como llenar tu aljibe. Sí... Entonces ojalá que aprendiéramos de eso y que todos tuviéramos ese proyecto unido en la casa para la temporada de lluvias, captar agua para el tiempo de que cuando no hay, ¿no? Cuando no hay, cuando hace muchísimo calor y las pobres plantitas están resecando. Pero parece que este, este incremento en las precipitaciones pluviales se ha dado a nivel mundial. Ya hemos, ya hemos visto que en Alemania en esos lugares pues ha, visto, ha habido hasta muertos y sí. creo que incide con el calentamiento global, como está más caliente la tierra, pues hay más evaporación y como consecuencia eh precipitaciones pluviales. Oye, y referente pues a todos estos temas del agua, la próxima semana vamos a tener un gran invitado, él es el experto en estos asuntos, es un bombero, bombero. le mandamos saludos a Juan y pues aquí lo vamos a ver la próxima semana, sí. sí pero por lo pronto hoy estamos en el programa número 72 maestro, Jesús del huerto, puedes tú creer eso, Desde luego. Y nuestro tema de hoy es recordar, es volver a bailar, recordar Definitivo. es vivir, sí, sí. ¿Qué es recordar, maestro? O se recuerda, son las imágenes que se te quedan en, en tu cerebro, que pueden ser agradables o desagradables, ¿no? Evidentemente es mejor recordarlas agradables, pero bueno, de todo, ¿no? De todo se vale. Hay de todo un poquito. Hay de todo un poquito. Entonces, el cerebro ahí guarda esas imágenes. Lo ideal es dejarlas pasar y, y que no, bueno, estoy hablando ya del budismo zen, pero no, eso no, aquí no cabe, ¿no? <risa> No, no, no guardar ni, ni manos, ni buenos recuerdos, sino vivir el presente, ¿no? Pero siempre está ahí los recuerdos, y eh, pues recordar es vivir, ¿no? Pero en este caso, cuando nosotros nos dedicamos al baile, pues eh, hay ciertas melodías que nos recuerdan algo, ¿no? Sí. De cuando conocí a una chava, a un chavo, a mi esposa, a mi esposo, o, o cuando me peleé con X o con Y. Cierto, Ajá. Eh, hoy, hoy nos trajimos eh, muchas canciones, por cierto, vamos a hacer una parte dos, la próxima semana que venga Juan, también creo que vamos a estar platicando, si no, pues ya veremos a ver cómo lo... Lo acomodamos, no cuenta, ¿eh? ajá, porque sí ha habido muchas solicitudes y está muy padre porque tanto son historias bonitas como son historias tristes, ya alguno por ahí me hizo derramar alguna lágrima con su historia. Una Un arreglo en la arena. Sí, pero la verdad es que está muy padre. Pero bueno, vamos a empezar eh, primero dándole las gracias al señor Sergio Fong, que es el autor intelectual de Radio Cartón. Aquí en el barrio chino en la, ciudad, en la ciudad de Guadalajara, en pleno centro. En pleno centro de la ciudad. En Sánchez número, no sé. Número 615, dice el buen Chac. Entre pavo <risas> y federalismo. Exacto. Donde podemos encontrar de los mejores cafés que hay en la ciudad Eh, unos molletes de autor los lunes me parece que todavía hay unos ricos chilaquiles para el Ajá. desayuno elaborados por su propietario el señor sergio fong el chef mar al, al, al barista de al mejor de todos no Atac? es cierto el chac es el chico de controles no, es nomás te dejé. perdón nix va perdón es para ver si estaba poniendo atención sí. La verdad es que las mejores tisanas, cafecito, eh, ah, el otro día lo vi que sirvió un capuchino. Uh -huh. ah, se veía bastante, bastante rico. Sí, Chuck, en, en los controles que por cierto sí tiene un nuevo look. Que no nos avisó y de repente llegó de cabello corto. Bueno, uh -huh. asustan a uno. <risa> pues también le mandamos saludos a nuestros patrocinadores que ya los iremos escuchando ahí cada uno en su anuncio. Muchísimas gracias a todos por confiar en este proyecto. Y pues empecemos con las canciones, Así Maestro. Es. Hace uh, nueve años... Andábamos todos los anfibios haciendo un Flash ex, un experimento social el cual tiene el nombre de flashmob. Con un grupo con un grupo de unos chicos que se llamaban Exprésate. Exprésate. Saludos a Jera. y, a... A... Pepe. y a, Pepe. a Pepe. Saludos a los dos. Y unos chicos con buenas iniciativas. Sí, unos chicos, chicos realmente, realmente porque en ese pequeños. entonces eran muy pequeños y ellos tenían este proyecto de saber ¿Qué causaba o qué impacto tenía en la gente? Algo como lo que nosotros hacíamos, ¿no? Mm. Que era presentarnos en un lugar público. Eh, De súbito. Ajá, sin avisar a nadie, no íbamos eh, con un uniforme ni del mismo color, nada. Íbamos todos con ropa cada quien con su gusto iba quien había quien había iba muy elegante muy deportista eh, hasta de las profesiones que teníamos no uh -huh. cada uno entonces eh, de repente sonaba la música y comenzábamos a bailar como que éramos parte de la gente que estaba eh, de compras uh -huh. ahí en la plaza o simplemente paseando y pues eh, quieras que no te comienzan a hacer un círculo Eh, la gente que no va a bailar, sorprendida, empiezan a salir las cámaras, los teléfonos, todo el mundo comienza a grabar y pues es una experiencia muy padre. Entonces, ahora sí que eh, yo les propuse algo, pero yo comienzo, este es mi ejemplo es una canción que se llama Moviendo la cadera de oro sólido uh. eh, esta canción fue la primera, fue con la que comenzamos ese flash uh -huh. donde nuestro hijo Diego en ese entonces tenía 10 años nada oh, más sí. él ya me había dicho, no me gusta bailar merengue, no quiero comenzar con el merengue y que le toquen bailar merengue con su mamá ese día, ya les dejamos el video ahí en la página de Academia Amfibios Son para que ustedes sepan exactamente lo que es un flash y pues como andábamos hace nueve años, así que un pedacito de moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera A mi me mi gusta ver con la sabra Está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 ¿Se recordó de algo, maestro? Pues yo recordé y comencé a llorar. Ah. ¡Ah! Claro que no. Oye, nos estaban diciendo que si ese flash no había sido en Plaza del Sol, pero no, le digo que ese fue otro. Ese fue otro. Hicimos por varias plazas, en Galerías, uh -huh. en Plaza del Sol, uh -huh. en Ciudadela. En Tlaquepaque, no sé cómo es, Fórum, Tlaquepaque. En Fórum y en... Ah, no, el de, el de acá no fue... El, el de acá de Centro Sur, ese no fue flash, fue no, presentación, no presentación, ¿verdad? Ajá. Pero la verdad es que es, es muy padre. Ya les tocará a los nuevos chicos hacer un, un flash. Uh -huh. Es muy interesante porque es un trabajo en equipo de muchísima gente que todos aprendemos lo mismo. Entonces, al momento de juntarnos es muy impresionante. Pero no. a ver, ya que el COVID decida abandonarnos... Ya tenemos ya tenemos varios planes que se van o, dando cuenta. Oye, que decida abandonarnos o ser una enfermedad normal normal, Ajá. entonces ¿no? podremos continuar con Ajá. este tipo de, de eventos. ¿Qué más maestro? No, pues parece que tienes muchas peticiones de gente que con las canciones recuerda algo, bueno siempre la música nos recuerda algo. Sí, este es un recuerdo bonito Ajá. también, eh, a ella le dedicaron esta canción, Que se llama ¿Qué precio tiene el cielo? Le vamos a mandar saludos a Marianita, porque ella se la dedicó Oscar, su esposo. Pero también le vamos a mandar saludos a Citlali, porque ella nos dijo que también esa canción de qué precio tiene el cielo también le gustaba mucho. ¿sí? Claro el precio que Pues a veces sí, a veces creo que sí sale un poco caro, pero vale la pena, sí, sí. entonces sigamos intentando esta situación, sale así que saludos a Marianita y saludos a Oscar y vamos a escuchar pues al hermoso del flaquito Marcanto y a María también, Yo saludos saludo. a María, Ah, perfecto, ah, ¿verdad? <risa> ok, escuchemos entonces qué precio tiene el cielo. Te amo así con todo el pensamiento como entrar así sin preguntar robándote el momento cómo es que te amo así sin tanto sufrimiento como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo y es que te he dado todo y nada es suficiente no porque me lo pides, sino porque Tri todo lo que, tengo, es que te da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 ¿Qué tal, maestro? De lujo Qué bonito cuando el amor te da para eh, dedicar ese tipo de canciones, sí, ¿no? Pues cuando está generando dopamina Claro <risa> Sí, sí es cierto ambiente, sí, claro. Que escuchas las canciones y hasta suspiras, ¿no? Ajá Ay, qué bonito Oye, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, chicos eh, Saludos Diría hasta Puerto Vallarta, pero no andan en Puerto Vallarta Están aquí en Guadalajara Saludos a Ángel y a Nati Un abracito para ellos y espero que sí se pueda, eh, que nos escuchemos. Nos están platicando que van a ir a Colombia otra vez. Oh. Ya nos pondremos al corriente el día que nos veamos. Sí, parceros. A ver si nos traen algo, chicos, eh, porque iba a decir, nunca nos traen, pero no, es cierto, sí nos traen. Que son arepas, ¿no? Y este... Oh, y... sería genial que pudiera llegar una, aunque fuera congelada. Y el guarapo. Ah, muy bueno, sería también. Es que ahorita me llega a la mente, las arepas y el guarapo y el zancocho. ¡Ay, qué rico! Y yo con hambre. ¡Ay, que ya están en Puerto Vallarta, Angelito! ¿Estás jugando conmigo entonces? <risa> Saludos hasta allá, donde quiera que estén. Pues vamos a seguir, maestro, con alguien que precisamente se acaba de sintonizar y nos pregunta, ¿ya salió mi canción? No, justo llegaste a tiempo, Karen, Karen Vargas. Eh, ella nos pide una canción que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que se llama La Gozadera. La canta Gente de Zona y Mark Anthony, pero ahí te va lo que ella nos, nos explica. Eh, cuando nosotros les preguntamos, pues, ¿qué canción les latía más y, y, y qué por qué? Pues el por qué es, creo yo, lo más interesante de todo esto, ¿no? Dice ella, cuando vivía en Canadá, sonaba mucho y me hacía recordar ese como poder que tenemos los latinos en general. Muchas personas de otros países admiran mucho nuestro idioma, nuestra humanidad, los trabajadores que somos. Es de gran orgullo ser, ¿obvio? es de gran orgullo ser de otro país y decir soy mexicana, soy latina. Aunque no vivamos en primer mundo, tenemos un montón de cosas por las cuales sentirnos orgullosos. Y esa canción va, va, va mencionando, perdón, muchos países latinos. Uh -huh. Entonces, qué padre. La verdad es que a mí me da tanto coraje que seamos tan malinchistas. Pues a lo mejor es parte de nuestra idiosincrasia. Pues será uno de nuestros encantos o qué. Sí. <risa> Porque... Es cierto, así, así lo somos, o sea, tanto que de repente no decimos las palabras en español, sino que las mencionamos en inglés, ¿no? Porque se oye más de caché, ¿o, ¿o qué? Hay, hay un ensayo que nos describe, yo pienso, del cuerpo entero, que de, de, el premio Nobel Octavio Paz, que es el laberinto de la soledad, y ahí nos describe como los malos mexicanos con, con todas estas, pues se pueden ser defectos, pero también virtudes, ¿no? Uh -huh. de, de, de siempre... ...poner por delante a lo extranjero... ...y dejándonos de lado nuestra gran cultura... no, ...y, lo, y los que vienen de fuera... ...si sí le alcanzan a mirar... ...a lo mejor hace falta que nos detenamos un poco... ...y nos observemos y ver que somos privilegiados... Sí. ...yo he platicado mucho... ...con, con, con conocidos aquí... ...y le digo somos privilegiados porque aquí tenemos comida... ...tenemos clima, etcétera, etcétera... Pero veces, ...naturaleza... ...de hecho no, no lo vemos... O sea, ...de hecho nosotros recién ahorita... ...después de la melodía vamos a platicar un poquito... De, de, del, del proyecto que tenemos de salir a la naturaleza con las personas de la academia que así quieran hacerlo y te, estar en contacto ¿no? con, con la tierra ¿no? con Pachamama Sí, no, y, y sobre todo que aprendamos de verdad a, a valorar lo que tenemos porque somos muy buenos para decir, uy, es que en Europa no sabes, o sea, en Estados Unidos todos manejan bonito, y, pero llegas aquí tiras la basura en la calle, no respetas los otros autos ni a los peatones y andas, no sé, haciendo cosas que no deberíamos, pero vamos a otro país y todo lo respetamos, ¿no? Entonces, gracias Karen por esta canción, un abrazo, nos vemos en clase en la noche y pues sigamos bailando con la gozada. Miami me lo confirmu! Hey. Tomar de bailando ahí con Karen, ¿verdad? Ah, desde luego, <ríe> en la plena gozadera. ¿Qué nos ibas a decir, maestro? Ah, bueno, que eh, bueno, vamos a recomendar muchísimo un lugar, porque nosotros siempre estamos en pos de buscar lugares donde podemos estar en contacto con la naturaleza, pero que tenga agua de preferencia y si es agua nacida de manantial, pues mira, para sumergirnos ahí y limpiar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Hay un lugar que nosotros eh, nos dimos a la tarea, bueno, investigando y, lo, y encontramos un lugar de, de madera fortuita que se llama eh, Hacienda Ecológica San José, que es sí. en la barranca de Huentitán. Balneario. Balneario ajá, ecológico, ec San José. ecológico San José. Es, es un lugar que tiene una característica, bueno, lo recomiendo, pero ahí va la advertencia. No puedes ir con grabadoras, no puedes ir al mar, tu escándalo ahí, porque, porque el concepto es que nomás escuches todo el tiempo es un concierto de aves sí. y de agua corriendo. El agua es agua que nace ahí en el manantial, tú la puedes beber sin ningún problema, no está clorada ni mucho menos. Obvio. No te tomas la de la alberca. Si quieres ah, no. tomar, te llevas tu recipiente y allá en el... En la parte donde está saliendo Ajá. el agua, ahí tomas Ay, el agua. Sí, antes de que llegue. Sí, porque lo... nos vamos a tomar la de la alberca. No, no claro no, no, que pues no. No O sea, usa la lógica, ¿no? Entonces es un lugar que parece que más que el negocio de la persona que está ahí, porque nos explicaba la, no sé si es dueña administradora que la intención es hacer como una especie de museo ecológico allí y de hecho hay de plantas y unos árboles impresionantes sí. la naturaleza y en toda su manifestación es muy muy limpio eh, la señora es muy estricta en ese sentido parece que yo por lo que puedo investigar hay mucha gente que ha dejado de ir o se molesta porque las reglas así son ¿no? entonces ella lo que busca es generar un espacio de paz. que ya casi no existe que de paz sí. entonces Híjole, no, lo, lo más sorprendente es que te cobran 80 pesos. O sea, yo casi me voy de espalda. Sí, porque en otros lugares donde hay aguas termales y esto, ya la entrada está, no sé, como en 600 pesos. ¿no? a las 670 pesos. Entonces, allá la situación es que a mí sí me gusta mucho ese lugar, porque también tienen esta parte del Temazcal y todo esto. Pero es una forma excesiva de sacarle provecho a lo que ellos tienen y no se compara... Eh, la forma de naturaleza O sea, acá realmente vas... Estás entre árboles Si tú avientas tu vista al cielo Te vas a encontrar árboles Te vas a encontrar el sol el hecho, Diferentes sabes, plantas águilas. Sí, sí, la verdad es que hay Muchísimas cosas que disfrutar Y vas en este plan En este plan de descansar Puedes estar en la alberca un rato Salirte a desayunar Regresar más tarde caminar puedes ir a caminar. Sí, la verdad es que se toman <coughs> Perdón, unas fotos impresionantes Y, y bueno, es El precio y el, el, la distancia es muy corta porque nosotros de la casa de ustedes que es cerca de la academia a ese lugar hicimos como 45 minutos. Por ahí andábamos, Angelito, que me preguntabas que dónde andábamos, te dije yo que cerca de tus rumbos, ah, pues por allá andábamos. Por muy mejor, bonito y lugar. Muy, es muy factible que no lo conozca él, porque es un lugar que está un poco escondido, ¿no? De hecho, nosotros sí. nos pasamos Ay, sí, lo que, que, porque regresa. está en una curva la entrada. Sí. Pero no tienen problema, hay estacionamiento muy grande. Sí. Claro, no es un estacionamiento clásico como lo conocemos, ¿no? Empedrado, lleno de frondosos árboles, ni siquiera le das solo a tu coche. No, la verdad que no. Muy, muy bonito. Valió la pena conocer y pues vamos a regresar pronto así que ahí está el comercial vamos a invitar a los de la academia también a algunos que quieran ir pero ya, que ya se saben bien. sí pero ya saben que no pueden llevar música y es para relajarse o sea chicos ahí no vamos a ir a bailar no tranquilos ahí es para ir a respirar diría el maestro ahí es en modo cena es modo zen, <risa> así es ok pues vamos a continuar con las canciones maestro viene una canción que es una canción viejita Eh, tiene ya algunos, algunos años, pero es una bailo, una, una canción súper conocida. Eh, con esta le vamos a mandar saludos a Edna. Eh, Edna nos dice que ella conoció eh, esta canción en su época de preparatoria, ya que ella y unas amigas quisieron aprender a bailar salsa y pues era una de las canciones que se escuchaba a todo lo que da, ¿no? Entonces, también, a mí esta canción me hizo recordar que fue, hablando del flash move, este, el que estábamos platicando de, de la gran plaza, esta canción es la que bailamos también ya cuando hicimos las ruedas de casino. Entonces, sí, nos trajo muchísimos recuerdos y, pues, disfrútenla. A bailar, se han dicho, mándenos un videíto para saber que realmente están bailando, chicos. Uh -huh. Tendrán puntos extras en clase. <risa> Vamos a bailar.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 te encantarán coquetearme más? Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí? Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no de que te tenderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. procura que te ame más y no reparo de lo que te haré. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Let's Ya, ah, Chak, ya escuché que regresamos. <risas> es que está muy buena acá la plática. Mm. Eh ¿ya se me olvidó que le iba a decir, maestro. Pro procura, ¿no? Procura. Procura, procura ponerme atención, Chac, cuando te hablo. Por... <risas> no, eso me va a decir en la vida, ¿Qué tal esta canción? Pues es como un clásico, ¿no? si sí, la verdad <risas> es que sí, es un clásico, así le llamaría yo mm. de la salsa con Chichi Peralta. Eh. Creo, creo, sin equivocarme, que eso sí, todos los que en algún momento bailamos salsa, hemos tarareado esa canción, ¿no? O se la has cantado ahí a alguien, ¿no? ¿Sí? Dice no el público una, que es sí. Es como una de Cricri. -cri. Ah, <risa> algo así. Oye, pues tenemos muchos, eh, muchas personas que nos están escuchando, les agradecemos que nos presten sus oídos. No vamos a, a mencionar por nombres, pero luego están muy sentidos, entonces mejor así. Uh -huh. ¿Cómo ve, maestro? Muy bien. sí Oye, pues una más... Por favor, porque ¿Sí? si no se nos va a terminar el tiempo y esto está que arde Vamos a aclarar que todas las canciones que no alcancemos a poner el día de hoy Las vamos a poner en el programa 2, vamos a hacer una parte 2 de este programa Porque si sí nos han pedido, de hecho nos siguen llegando cancioncitas Está muy padre esta, esta dinámica escuchando. Sí, esta dinámica en, en esta le vamos a mandar saludos a alguien que se llama Jesús Morales uh -huh. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, claro buen conocido sí. como Chuy Sí. Es nuestro hijo qué? Putativo. Exacto. <risa> Digamos nuestro hijo agregado, para sí, que sí. no se escuche tan feo. <risa> bueno, eso es, así se escucha, ¿no? Es un, chico, es un chico que conocimos cuando él tenía alrededor de 16 años. Sí, más era o menos. Imberbe, sí. Era pequeño. Ay, maestro. Bueno, es una forma <risas> de decir, ¿no? En verdad sí. <risas> ok, era pequeñito en ese entonces, llegó a bailar con nosotros y aprendió muy padre. Tiene un estilo propio para bailar, muy bonito. Ya lo dejamos de ver eh, algunos años, pero regresó ahora después de, de la pandemia. Cuando se rentaba para fiestas, Exacto, ¿verdad? Exacto, él tuvo su, su temporada donde se rentaba... <risas> Literal, era chambelán, entonces no era que él tuviera su letrerito de me rento para fiesta. No, no, ¿verdad? no era Chipendel, no, no, no. Ah, no, ¿qué pasó? Me quedé claro. Maestro, puede estar escuchando su mamá verdadera. Eh, no, él era chambelán, y pues obvio está en una agencia donde tenían o sea, que, muchos no, eventos no, no, no, no, sí. y pues un dinerito extra, ¿no? bastante bueno entonces, él nos pidió esta canción que se llama Arranca en Fa yo le preguntaba qué por qué y dice que porque fue una de las canciones con las que él se enseñó a bailar cuando llegó con la academia digo, perdón, que llegó a la academia era de las canciones que, que poníamos más déjame eh, encontrar uy, ya se me perdió, bueno, déjame buscar su, su comentario para leerlo tal cual Eh, dice me recuerda cuando los conocí y empecé a ir a la academia cuando la ponías se armaba chido la rueda de casino mm. bastante y ya llegaremos a esos entonces donde podremos estar cambiando de pareja bailando rápido y van a acabar con la lengua de fuerza ayer estuvimos ya haciendo ensayos y bastante viene ¿eh? con el grupo sí. de ayer. felicidades a los alumnos del lunes van muy bien al igual que el resto de la semana simplemente se hacen ejercicios diferentes mm -hmm. con cada grupo no pues vamos a escuchar maestro arranquen fa y pongamos Prepárese mi gente para gozar ¿Qué tal, maestro? De Arranca en Fa. Creo. Ah, ya recordé. Esas, esas ruedas rápidas. Sí, sí. De lo más emocionante bien, del ¿sí? universo. Oye, eh, pues sigamos, porque estaba viendo La Hora. ¿Y hora? Eh, sí, ya faltan 20 minutos. Chicos, a los que no les toque escuchar su canción el día de hoy, tranquilos, sin problema, va a haber una segunda parte. Respiren, quédense en modo zen. Sí, no próximo. vayan a estar enojados con nosotros, es que el tiempo pues no da para poner tanta canción. De hecho, maestro, es la primera vez que traemos eh, solamente partes de canciones y no traemos las canciones completas. Ajá. Precisamente porque cuando íbamos como en la canción 5, dije, no, es que ya tenemos el tiempo cubierto. Creo que tenemos que... Eh, fraccionar uh -huh. las canciones, entonces por eso es que estamos el día de hoy así, pero uh -huh. bueno, ha valido la pena, ¿no? Uh -huh. Un programa diferente vamos a seguir con una canción y un saludo para alejandra ramírez uh -huh. un abrazo ale gracias que nos estás escuchando ella es una de las que sí quiere ir a la naturaleza maestro que haya si le late dejar un ratito la bocina en su casa ale ale ale <ríe> que no hay problema pues ale, adelante sí. adelante sí son los franceses y ale, ale, ale. Sí, así así es la pues Por ella, ella siempre va hacia adelante echada para adelante exacto eh, ella nos pidió esta canción Dice que, bueno, esta canción se llama La agarro bajando, Ajá. con el, el señor Gilberto Santa Rosa. Pero no, no dice, es Albur. No, la agarro bajando. <risa> <risa> Maestro, no, no es Albur. Se escucha como tal, pero no, es cosa seria. Dice eh, que le recuerda algo especial. Dice, pues puedo decir que me gusta mucho la canción de Gilberto Santa Rosa. La agarro bajando porque me recuerda mucho al hecho de seducción, algo muy natural en, alguna, en algunas personas, en otras no tanto, pero esa canción me recuerda mucho a esta situación. Y creo que sí, o sea, Gilberto lo toma como broma, eh, dice sí, déjala, ya que ella se baje de su nube, yo le voy a demostrar que ya la enamoré y que todo el plan que trae funcionó. Así que vamos a bailar un ratito con Gilberto, por favor, vamos chaco. tranquila entretenida con su juego de pasión que a mí me está gustando me encanta su estrategia que me va a enamorar mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección que es lo que anda buscando me intriga con su magia qué estará tramando todo lo que sube tiene que caer Y el mal entregaré Es como un sueño del que no despierto y por eso déjala que siga yo la guerra bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga yo la agarro No igual negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado y de robarle un beso Ganas no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y no sabes que corazón y alma la entregaré Es como un sueño Maestro. de lujo, la agarraron bajando. Allá por colinas de San Javier. Ya no voy a decir. <ríe> por la nada. barranca de Oblatos, ¿no? Bajando hacia el balneario. Ya no voy a decir nada. <ríe> Le vamos a mandar saludos. Hoy nos estaban escuchando, maestro, así en sus ratitos de de tiempo sin trabajo. El cuerpo de bomberos de aquí de Guadalajara, una ah. parte, entonces le vamos a mandar saluditos también. Heroico cuerpo de bomberos. Sí, la verdad se es escuche que. escuche fuerte. Son nuestros héroes, la verdad es que sí. Como decía Humberto Camejo, que lo sepan los nacidos. Exactamente. Pues de ahí más, maestro, muchas felicitaciones, que les ha gustado muchísimo el programa. Fíjate que lo más importante para mí, en esta dinámica, eh, lo platicamos tú y yo es demostrar que todos tenemos algo que decir si sí. todos tenemos algo que decir estos micrófonos están abiertos para todos los que tenemos algo que decir es muy padre saber que hay alguien que te está escuchando eh, a veces nos dicen oye pero por ejemplo los patrocinadores a veces oye pero y cuánta gente te escucha no bueno creo que en el caso de nosotros no es importante la cantidad Ya de repente con una persona que te escucha, eso es importante porque sabes, te, te puedes desahogar, le puedes comunicar tus sentimientos a la otra persona. Mira, cuando invitas a, mí a otras personas para entrevistarlos, es que expresar, a ver, el término expresar, ¿qué te dice? De prisionero, ¿no? Es exprisionero. Ex Entonces tú estás sacando ese prisionero que tienes adentro porque te estás expresando, ¿no? Sí. Te estás liberando. Sí. Entonces en ocasiones, eh, a ver, eh, los invitados que tenemos llegan con un poco de miedo y de repente sueltan ese preso que tienen dentro Y llegan temblando, y se ¿eh? Expresan, sí, ¿no? Sí. Entonces está padre porque cada vez está más de, democratizado esto de los medios. Afortunadamente, ya podemos expresarnos, ¿no? Todos. Y no nos escucha uno, ¿eh? Podemos presumir que sí pasamos de 10. Sí, sí. Yo pienso que hasta en Tokio o en Pekín nos escuchan. Sí, sí, nos, sí tenemos de repente gente. Como lo hemos explicado muchas veces, no siempre coincidimos con las personas en tiempo real. Pero el podcast si sí, no lo han pedido de, de diferentes partes. Y está Eso de podcast, es está claro. de podcast. Oye, maestro, pues la siguiente canción... Eh, yo no la conocía ni siquiera conocí al, in al intérprete él se llama molly la canción se llama te voy a amar con esta canción decíamos al principio que a veces hay historias tristes sí. también ¿no? nuestros recuerdos Entonces, con esta canción le vamos a mandar un gran saludo y un abrazo a andrés cruz gonzález saludos andy y muchísimas gracias por la confianza eh, es una canción muy bonita muy romántica que yo creo que eh, si te la dedican pues te sientes amada al 100% ¿no? o al mil por ciento él me decía que esta canción se la dedicó a la última novia que él tuvo pero ya no están en esa relación la chica enferma ella actualmente está eh, en un hospital Eh, Andy la, la, la ayuda, la convence de que esto es lo mejor, apoya su decisión cuando ella decide ir al hospital. Entonces, él sigue apoyando, pero se da cuenta de una infidelidad. infidelidad. Entonces, en ese momento, él dijo, ¿sabes qué? Te amo demasiado, pero eh, hasta aquí llegué. Uh -huh. Ya después de esto, yo no puedo hacer nada, son tus decisiones, tú tienes que ser responsable de todo esto. Y pues me voy él dice si les yo le preguntaba que si la amaba aún y me dice que si le extraña siempre la va a llevar en su mente y en su corazón pero pues las cosas todo pasa." pasan no entonces ya hemos escuchado que hasta en varias canciones dicen yo sé que vienen otras pero por el momento te estoy sufriendo a ti no entonces Mira, como dicen no hay bueno ni malo solo es un camino exactamente Y pues no era la indicada quizá no uh -huh. las cosas cambian quizá sí. no era la, la que lo iba a hacer feliz al mil por ciento entonces darle un tiempo al corazón para que sufra poquito recordarla con esta canción pero ya vendrán tiempos mejores sí. no pues vamos a escuchar se llama te voy a amar es una gran canción súper romántica y gracias andy de nuevo te voy a amar El alma con el pensamiento y con todas mis fuerzas pido a Dios que mi corazón no se detenga, que me dé larga vida para poderte demostrar que te voy a amar. Esclavo de la soledad, un barco a la deriva, sin rumbo, sin salida perdida que se hunde en el mar tu fuiste mi luz la oscuridad Me voy a robar esta frase tan solo un segundo y quiero decir que te voy a escribir la canción más bonita del mundo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 Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Me muy, muy rica la canción. El ¿no? maestro andaba llorando, ¿eh? déjenme les platico. Uh, soy muy sensible. Pero no estaba llorando por la canción, estaba llorando porque yo le, le digo que muchísimas gracias a todos los que nos están mandando mensajes agradeciendo. Que, que pusimos sus canciones o que estamos compartiendo o que vamos a compartir sus historias. Al contrario, chicos, nosotros nada más porque ustedes no quieren venir a decirlo aquí en vivo, pero deberían de El maestro y yo somos sus portavoces. Fíjate que el otro día estaba platicando con Miguel, mi, mi hermano que tiene el, es patrocinador aquí y tiene un carna cafetería que se llama Primero Café y y estábamos platicando de hacer una especie de dinámica en el café de Cuéntame su historia. Uf. cuando nos podríamos reunir y decir a ver, tú cuéntanos tu historia, porque hace falta ya no sabemos escuchar no, Entonces, eso decir, es cierto y, y fíjate, dije, sabes que eso a, deberíamos de armarlo, ¿no? a ver, vamos y cuéntanos tu historia o sea y se vale llorar si no juzgues, ¿No? Nomás, no, nomás escucha me explico y el otro le va a hacer a lo mejor mucho mm -hmm. bien si quiere hacerlo o no quiere hacerlo O puede decir a la mitad, ¿saben qué? Mejor ya no. Me rindo. <risa> Lo que sigue ya no se los puedo platicar. Bueno, pero ya nos concitó ahí, ya estamos ahí en el guaguaguá tomando un café, un té, ¿no? Sí, estamos yendo eh, cada 15 días a, a comernos algo, bueno, a cenarnos más bien algo ahí delicioso en Primero Café para poderles compartir esas fotografías porque es nuestro patrocinador y la verdad es que muy recomendable... Eh, Ojalá que se haga este tipo de reuniones y ahí es una es una parte donde donde podemos estar. Vale la pena eh, darle apoyo a este tipo de lugares donde somos la sociedad civil, mm. emprendiendo negocios, donde estamos trabajando y estamos buscando el patrimonio de la familia. La aparte es compañero de baile de la Academia, él va los martes y los jueves. Exacto. Oye, pues hablando de esto, le vamos a mandar un saludo también a Abarrotes Don Agus ellos nos están escuchando, ay no sé en qué parte de la ciudad, pero eh, bueno es Mario, eh, Mario Damián Carrión y también le mandamos saludos a Kenia, ellos son los dueños de este negocio, de este negocio. prontamente van a estar con nosotros también pero bueno por el momento eh, es por parte de ellos que vamos a tener nuestra última canción del día Eh, les repetimos, vamos a tener una segunda parte porque sí se quedan varias historias eh, él nos pide una canción del flaquito Marc Anthony que se llama Vivir mi vida eh, yo le preguntaba pues por qué Y dice que eso le recuerda que tiene una familia hermosa disfrutar ya sea buenas y malas hay que reír y disfrutar entonces creo que sí hay que dejar a un lado que nos juzguen que nos critiquen que nos digan cómo no es nuestra vida y si no estás dañando a alguien pues adelante no toma las riendas vamos a, a bailar un poquito de vivir mi vida Para limpiar las heridas Angse solo. cantaba con celia sí, sí, con celia cruz buenísimo pues maestro nos queda 30 segundos para despedirnos y dar las gracias bueno nos escuchamos el próximo martes para seguir con la saga de peticiones no sabemos si es el siguiente martes o no porque tenemos confirmada la, la visita de, de juan pero si no es esta semana La siguiente sin problema, porque Juan trae muchísima plática. Sí, sí, muy mucha información muy interesante. Sí. Respecto de los caos de en la ciudad con la lluvia, ¿no? Igual en ese programa ponemos la de que vengan los bomberos. Que está ahí. Algo así, <risa> Buscaremos muy buenas versiones. Hay fuego en el elevador Exacto. y así. Exacto. Chicos, muchísimas gracias. Gracias, Chat. Vámonos y esto fue Anfibios Radio. Muchísimas gracias. <risa>